Javier Martínez, un emblema de nuestro básquet, un emblema del básquet paraguayo hoy en Olimpia, Kings, ¿cómo estás Javier? Hola gente, ¿todo bien? Bien, bien, la verdad que muy bien Bueno, la verdad, eh, sorprendido, primero agradecerte por el contacto segundo sorprendido porque finalmente no cumpliste tu palabra te habías retirado y, y ahora estás hecho un pibe de vuelta No, yo me había retirado del básquet profesional en Argentina sabiendo las exigencias ya me estaba costando muchísimo y en realidad no tenía pensado jugar acá. De hecho, cuando me retiré me quedé 6 7 meses hasta fin de año. Después del retiro me quedé en Asunción en Corrientes hasta que terminó la la escuela de las nenas y bueno, después ya me raiqué definitivamente a mi país y siempre cuando estuve acá empezaron a sondearme, yo no, no estaba decidido en, en jugar acá viendo de que Eh, ya me había perdido, digamos Y bueno, una cosa llegó a la otra Me dijeron, vení, probar Te queremos más de, de Nexo De manager de, de asistente técnico La verdad que eh, Lo principal no iba a ser Solo jugar, digamos, allá que yo me querían Como como jugador, pero más de estar ahí Hacer un poco vestuario Grupo, y bueno eh, La verdad que Tuve la suerte de que me presenten A ...a una persona que me cambió la vida... ...y me hace un, un masaje en la rodilla... ...que me empezó a... ...a sacar el dolor que, que tuve durante tantos años... Y, ...y bueno... ...principalmente me empezó a cambiar el día a día... ...en la cotidianidad... Y, ...y después empecé a entrenar más normalmente... claro de que acá el básquet... ...es ser y profesional y se entrena solamente a la noche... ...un solo turno por día... ...bueno... ...también el torneo no tenés viajes y obviamente muchísimo menos exigente, y bueno, me fui poniendo cada vez un poquitito mejor físicamente, y por suerte se puso mejor el campeonato, vinieron buenos extranjeros, y nosotros redondeamos un semestre genial eh, saliendo campeón, y, y, y bueno, también la, co la cosa inicial era lo que tenemos acá, un mes también de, de la Liga Sudamericana, ellos querían que con mi con mi presencia tener el nexo también con agentes, eh, que pueda recomendar también extranjeros, y bueno, La verdad que muy contento porque no solo estoy bien a nivel personal, sino también a nivel deportivo, eh, estoy muy bien físicamente, me salieron los, los dolores que tenía en la rodilla y principalmente me siento muy respetado y querido acá, tenemos una diligencia genial y, y prácticamente nos manejamos como profesionales dentro del medio. Y bueno, contento por eso porque también la familia que son todos acá también está más contenida, tenemos una vida más normal a nivel familiar. Y bueno, eh, eh como que terrón de todo, como que está todo, como que está todo okay y la verdad que me siento muy cómodo y disfrutando. Excelente resumen, pero hay que decir que le tomaste el gusto a esto porque ya renovaste el contrato con Olimpia 15 hasta noviembre de 2018, así que se ve que volvió a picar el bichito de básquet. Como no te escuché muy bien. Te decía que gran resumen hiciste lo que fue de tu despedida de Regatas, tu llegada a Asunción, pero parece que le tomaste el gusto en serio de nuevo al básquet, porque ya firmaste una renovación con Olimpia hasta noviembre de 2018 parece que picó de nuevo el bichito Sí, sí, la verdad que en principio bueno eh, era como, como te digo, es como que yo tampoco hubiese esperado el nivel que, que volví a retomar eh, entiendo que hay muchísimas diferencias a nivel deportivo en el día a día y en la cantidad de partido y exigente que hay en argentina obviamente que son todos los días que todos los partidos son más competitivos pero dentro de lo dentro del medio yo empecé a a, a rendir como, como como como como no venía rindiendo años anteriores obviamente que es la responsabilidad y y, y y el rol que tengo es mucho más importante a nivel personal de lo que tenía por ahí los últimos años que era justamente un rol más más equipo ahora de como que yo no que el equipo juega alrededor mío pero tengo obviamente muchísima más más eh, notar de, que, que definir y eso y bueno la verdad que en la parte más importante me puse puso también físicamente que, que, que empecé a, a, a sentirme de una manera que yo creía que iba a llegar bueno los dirigentes no pero el tiempo también decirme que que tenía renovar conmigo y aparte El nexo que, que, que viene la renovación del año que viene tiene que ver con lo que estoy haciendo también actualmente, que estoy haciendo el curso de Nueva 2 en Argentina y ya me estoy perfilando también hasta hacia la, hacia parte de, de dirigir y bueno, el nexo de este jugador hasta noviembre de 2018 va a dar la mano con, con una coordinación en el mismo club donde estoy, en el mini York hasta el 19 y bueno la verdad que estoy con, ahora mismo pensando en, en lo que se viene en la parte final del torneo clausura, más las ligas americanas a partir de ahí pensar en, en diagramar un poco el, el, la coordinación del acá en, en, en el club donde estoy ¿y cómo se vive vivir una liga sudamericana ahora a esta edad? bueno, por suerte creo que acertadamente hay de los países más débiles donde prácticamente vamos de relleno Eh, hay un grupo especial eh, de equipos débiles donde también en vez de, de, de, de dos clasificaba hay solo uno, así se le da a un equipo por ahí una posibilidad de jugar una semifinal de liga americana que que de hecho ese en es otro objetivo principal y que si llegamos a, a alcanzar sería sería un poco eh, redondear un poco todo el esfuerzo que hacen, porque acá se hace el esfuerzo dirigencial, se hace todo a a pulmón y, y, y por suerte tenemos no a Bala, digamos un, un nombre y un, un club que, que tiene prestigio y que tiene nombre y peso obviamente a nivel futbolístico y que el fútbol también está ha invertido muchísimo y de hecho está puntero en el torneo local y, y bueno las cosas están, están dadas de la mejor manera porque si el fútbol no gana nosotros nos afecta directamente también el fútbol está pasando un buen momento también y dirigecialmente están pasando un buen momento hay dirigentes muy jóvenes eh, que saben escuchar y que, que bueno como te digo mi, mi tarea a mí quetamente deportivo pasa también por lo humano y por lo por, por el hecho por ahí que puede que, que puede tener con tanta experiencia en la liga así que contento porque porque es como que mi trabajo no abarca solamente lo deportivo entonces me siento importante no solo dentro como también fuera de la cancha ¿Expectativas de cada esta Liga Sudamericana? ¿Expectativas de la Liga Sudamericana? Sí, no. para el equipo eh, Nosotros tenemos Tenemos tenemos un conocidos está Tenemos eh, Maculock eh, Luis Maculock que estuvo en, en, en Comodoro en el último año El año anterior estuvo en el Olímpico de la Banda Conocido también eh, allá de Gustavo Nganus Y Rayan Freeman que, estuvo, que tuvo un paso por Boca y por Hispano O sea han venido tanto en el torneo local como en nuestro equipo eh, nosotros nos falta un tercer extranjero que estamos que estamos, que, que estamos estamos terminando de, de cerrarlo pero siempre con vista al alias americano al torneo local porque acá han venido jugadores de la talla de Jurega de, de Ritz que tuvo en Peñano el año pasado eh, también está Darren Philly, Scott Roger o sea son extranjeros que han pasado por la liga nacional que son conocidos y que tiene también una trayectoria importante, así que se le ha dado no solamente la importancia a nivel local y eso a nosotros nos hace bien también a nivel, a nivel a nivel nuestro, digamos, para para ir asentándonos para la alianza americana, como nunca vamos a no, también preparado con cinco o seis amistosos internacionales, de hecho esta semana jugamos o mejor dicho, Corrientes, y después nos vamos con los conocemos en la siguiente semana jugamos con con de corriente, así que la verdad que contento porque porque se está haciendo bien las cosas Bueno, y en esta, esta temporada particular no en la cual te toca enfrentar equipos argentinos, incluso equipos que has vestido la camiseta, eh, ¿cómo viste el nivel de la Liga Nacional? ¿Cómo se ve desde afuera? No, se ve de la misma manera creo que eh, continuidad del trabajo está teniendo Juan Lorenzo con eh, política de jugar un, un torneo un partido a mi torneo y o sea, gira esta gira que le da un juego que si, cualquier otro equipo, le he visto muy bien a San Martín también, creo que está muy bien armado principalmente en el poste en el poste bajo y, y la liga siempre lo sigo y lo veo así que yo creo que, que, que regata más allá que tiene muchos nombres trasero también va a estar en el ruido, al igual que Atena me gusta mucho también ya que conozco al cual al, al entrenador eh, me gusta también cómo se ha armado y creo que va a ser una liga bastante competitiva como siempre por ahí hay un poco más de competencia en, en la conferencia norte y creo que acertadamente se cambió el, el formato de campeonato donde por ahí la primera fase de conferencia por ahí los dos equipos de sur sacaban un poco más de diferencia en cuanto a puntos que, que, en, que en cuanto a, a nivel deportivo que ahora va, eh, con, con este nuevo formato de jugar 38 partidos de fase regular con una sola con una sola puntuación y una sola tabla me parece que es acertadísimo y, y bueno como siempre están los equipos que tienen el nombre y el peso por sí mismo y después otros que siempre están ahí expectantes la liga siempre es vista no solamente por mí sino por muchos jugadores acá a nivel local y que obviamente que eh, las ligas americanas que vamos a jugar es una liderera importante también para mostrarse también en ese sentido. así que sí siempre siempre siguiendo la liga y, y, y creyendo de que de que están haciendo las cosas bien estamos hablando con el paraguayo Javier Martínez ídolo en regatas y que te genera volver a enfrentar a, a, a tu ex club donde has ganado todo porque realmente tu paso por por corrientes en regatas fue magnífico que recuerdo tenés del club bueno sigo teniendo muchísimo contacto con, con, con el club de hecho este a través mío ¿verdad? y por la buena relación que sigo teniendo tanto con jugadores y dirigentes y, y obviamente eh, contento porque, porque Regatas sin estar en, sin tener el objetivo llegar a la final ha llegado a la final eh, que bueno la hacemos también por un tema de lesiones y otros temas como como el americano que se ha casado eh, como que un contratiempo que, que hizo de que por ahí las finales eh, no se han jugado de con las mismas fuerzas pero pero siempre en contacto con ellos o sea la verdad que he pasado tantos años desde eso vi y la ciudad también no recuerdo de la mejor manera así que siempre siempre en contacto con ellos me, me, me une no solamente una relación deportiva sino también humana javier Martínez hubiera perdido una final ¿Cómo? javier Martínez hubiera perdido una final como pasó con sims o dejaba todo atrás O sea que no te escucho muy una pregunta, pero te preguntaba si te hubieras hubieras estado en el mismo lugar que Donald Sims, que se casó durante la final de la liga. ¿Vos te hubieras perdido esa final con Regatas o hubiera jugado igual? El que con de Donald Sims no, nada, me dio entre cortado, te pido disculpa. Pero no sé, hablando de Donald Sims, si me parece parece un gran jugador y, y creo que Regatas se durmió un poco hoy. A renovarlo a mitad de temporada porque la barra rompió mil pedazo y, y creo que creo que, un, que es raro que un equipo bueno que hasta llevan a divertirse con Charlie que aprobó bases americanas y es raro que, que que en una liga donde se juega mucho el, el estilo europeo que, que tengan bases americanas pero le ha dado resultado tanto en libertad como como entregar ¿Y qué nos puede decir de la Liga Paraguaya? ¿Cómo la ves? No, eh, ha, ha pegado un salto importante ha pegado un salto importante y el, el, porque ahora hay cuatro equipos bastante competitivos donde, que aquí en 15 días acá terminaron la sede regular y acá la segunda fase de playoffs no se juegan directos se juega así una especie de, de Final Four de cuadrangular todos contra todas, dos ruedas O seis partidos en el cuadrangular donde los mejores dos juegan las finales a mejores de tres partidos eh, como nunca vamos a tener una competencia que va a durar casi ocho meses eh, y la verdad que se está pensando a corto plazo el año que viene jugar a una liga nacional creo que que por por dimensión geográfica creo que es lo mejor que que le puede suceder al, al país porque se vive en el interior de una manera muy importante como como se dan todos los países, especialmente en Argentina se vive con muchísima fervorencia en el interior que, que en la capital, a no ser que sea un equipo como como San Lorenzo o Ferro que son equipos tradicionales de fútbol donde tienen muchísimos seguidores, pero si se llega a jugar aliana sonala, imagínate que de una punta a otra eh, tenemos bueno, tenemos much, mucho más recorrido todo lo que hace, donde se puede jugar realmente que es la sería la, la, la parte sur central y sur de, de nuestro país no hay más de 400 kilómetros 400 500 kilómetros de distancia entonces en cuanto a logística y preparación de, de viaje eso es muy apetecible de poder llegar a hacerlo así que esperemos de que de que se siga en ese en ese pensamiento porque no solo la confederación eh, vemos de que de que está solo sino también la secretaría de Deportes y comité olímpico tan ha y vende que que por ahí ahora se está pensando más en un partido o más la gente en la cancha y eso también mano de que existe el tres extranjeros en cada equipo eso le da un color diferente no solamente a nivel personal sino re deportivo eh se están haciendo se están empezando a hacer cosas bien y que la en este camino Bueno, Javier te agradezco muchísimo el contacto, un placer volver a hablar con vos y ojalá que nos volvamos a cruzar pronto porque da la sensación que tienen chance de avanzar en el grupo B de la Liga Sudamericana y por qué no cruzarse con algún equipo argentino en esta próxima edición del Torneo Continental bueno, eh, agradecidos por de tanto tiempo, la verdad que es un poco hablar hablar con ustedes así que encantado, ojalá que, que se dé la posibilidad de, de pasar a segunda ronda, tenemos chance ya que vamos a jugar a 4.000 metros de altura en Potosí eh, creo que tenemos buenas chances como los otros equipos también, pero creo que justo nos da a nosotros de que estamos en competencia que venimos cuando es de marzo y que tenemos un buen canto y también bueno el trajero así que esperemos que se dé todo bien y que podamos acceder a una segunda ronda y que se yo cruzarnos o, o con Dino San Marino o con, con Quilmes si y es que si es que pasa a segunda ronda y poder otra vez visitar el país y gente conocida así que muchas gracias por haber contado Bueno, hasta entonces la palabra de Javier. Gracias Javier, un abrazo grande desde Paraguay, ¿no? El ex eh, ídolo de regata de corriente, hoy figura en este Olympia Kings que se preparó para esta Liga Sudamericana jugando con muchísimos equipos argentinos y que incluso lo tendrá enfrentándose ni más ni más.